Galdutako haginbat maitaun maitasun direnen il·lusió I és seguint dako agin dugo Jainbe de guerra tan erria Memorriaem viejos amores que amigos amigas esta es lo sabéis de sobra la sintonía que os trae que nos trae hasta este espacio de la memoria las promesas que se van una sintonía y un espacio que es lugar de encuentro y que sobre todo es trinchera contra el alzheimer histórico decretado desde el poder sueño ...un Programa que podéis oír en las ondas de Info y Rattia todos los lunes de 10 a 11 de la noche. De los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. El, el 4 de, de octubre de 1934 en, en un estado español eh, traspasado de, de tensión revolucionaria o prerevolucionaria en, en cataluña se proclamaba por voz de, del entonces eh, presidente de la Generalitat catalana Luis Compas se proclamaba el estado el estado catalán. Eh, en aquel momento, en aquella convulsa historia del Estado Español eh, Cataluña era uno de los focos de atención junto con la Asturias revolucionaria que ya apuntaba a lo que luego iba a ser el octubre asturiano en cualquier caso eran dos focos que, que de alguna manera ponían en tela de juicio lo que había sido la estabilidad aunque fuera a fuerza de, a fuerza de látigo a fuerza de cadenas de, del Estado Español y sobre todo de las oligarquías de los poderes que habían diseñado el Estado español a su imagen y semejanza. En aquellos momentos, con aquella declaración, se abría para Cataluña y también para, para Luis Compáñez, eh, quizás el, el, el momento en el que su historia iba a ir definiéndose hasta llevarle unos cuantos años después, después ante el paredón de, de ejecución. Eh, en estos momentos también, en los que el Estado español, bueno, la, la cuestión catalana está encima de la mesa con una con una fortaleza con una con una pasión quizás en muchos aspectos como hacía el tiempo que no estaba eh, traer a colación aquellos hechos y traer a colación también el nuevo aniversario del del fusilamiento de Luis Companys nos parece algo algo interesante y sumamente atractivo en este programa de la memoria. No nos atrevíamos a hacerlo nosotros solos y hemos encontrado a eh, alguien que nos va a ayudar de, de primera mano a recorrer ese, ese camino, esos minutos de camino eh, mirando hacia atrás en la historia, pero también mirando de alguna forma a la actualidad y mirando sobre todo al futuro a través de a través de esa historia. Al otro lado del teléfono tenemos a Jordi Finastres, eh, él ha publicado Hace poco está calentito, como se suele decir, recién salido de las, de las imprentas eh, un libro eh, en catalán, Retrat les Compains, ser, eh, retrato de un manicidio, las últimas horas del presidente Compáins, lo que vendría a ser Retrato de un manicidio, las últimas horas del presidente Compáins. Nos parece eh, un, un guía excepcional en estos momentos y desde aquí, con, con el agradecimiento por haberse prestado a ello, pues eh, le saludamos. Eh, buenas, buenas noches, Jordi. Buenas noches, ¿qué tal? En primer lugar, muy agradecido por invitarme a estar un ratito con vosotros y evidentemente por la magnífica introducción. Muchas gracias. Bueno, pues si te parece, vamos a comenzar este, este espacio que vamos a compartir estos minutos poniendo un audio de, del, del presidente Luis Compáñez, ese hombre que, bueno, a través de este audio nos habla desde aquellos momentos convulsos. Vamos a ponerlos para situarnos y también para, a través de la cadencia de, de su voz, quizás eh, penetrarnos un poco de, lo, de, la, de la tensión, de la pasión que en aquellos momentos eh, cruciales de la historia eh, este hombre llevaba encima a través de su, de su propia responsabilidad que la victòria definitiva és segura. No ens deixem portar part ni per fantasies ni per lleugereses. Els senti podats a guanyar per sobre de tot i guanyarem. Guanyarem perquè tenim un exèrcit modèlic amb organització amb eficiència tècnica, amb disciplina, i perquè està alimentat per un cideu, perquè darrere hi té tot un poble, perquè tenim la raó i perquè tenim la força. Sí. Veiem el que representa la nostra lluita. Els valors universals de la pau, del treball i de la justícia. I anem a la guerra impregnat per aquest sentiment i per a guanyar aquests postulats. Visca la llibertat catalana! La, la voz de, de Luis Compain eh, gritando visca la libertad esa libertad que le llevaría como decíamos en la introducción al, al paredón de ejecución años después un hombre en el que tú te has fijado y del que has hecho un recorrido sobre todo centrándote quizás en, en las últimos en los últimos tiempos de su vida en los últimos eh, eh, acontecimientos de su vida qué fue lo que te llevó a bueno evidentemente a, a, a centrar de esa manera tan tan eh, vamos a decir, tan acerada quizás tan tan profunda la, la mirada en luis companys bueno a uh... A ver, estamos hablando de un presidente uh, evidentemente un presidente pues que pasará a la, a, la a la historia no solo por ser el presidente de la Cataluña en momentos de, de la guerra, incluso antes en la República, y como habéis comentado antes en la introducción, también en todos los hechos de octubre del 34, sino porque, por desgracia, e e evidentemente se ha convertido en el presidente mártir que simboliza, de alguna manera, lo que fue el franquismo, básicamente en los primeros compases, ¿no? La ejecución material o física de una persona que siempre, ya mucho antes incluso de iniciar su carrera en la política, pues se había manifestado claramente a favor de la, la democracia, la de todo el tipo, bueno, de expresiones de libertad, ...no solo en Cataluña, sino en todos los pueblos de, de, la, de España y del mundo. Estamos hablando estamos hablando de un presidente ejecutado... ...que es un caso único en la historia contemporánea de la Europa occidental. Es decir, tenemos que recordar que incluso... ...ni Hitler, que se suicidó, o Mussolini... ...pues fue fusilado, para decir, decirlo así... ...de una manera uh, jurídicamente de Estado. Es decir, fue una ejecución de Estado es un caso uh, bueno único en la historia contemporánea um, europea uh, y además por desgracia, los largos años de dictadura pues mantuvieron en excedencia oficial que no íntimo por parte de los republicanos exiliados pues lo que fue la memía la obra la memoria del de presente compa entonces uh, bueno los que somos de una generación que hemos nacido ya en democracia Creo que tenemos el deber eh, de recuperar pues todos aquellas formas de pensamiento y personas que han ayudado a, a esto, a establecer lo, lo que es la democracia y en, en el caso de Cataluña, las, todo lo que son hoy en día, el que es el país hoy, ¿no? Y por tanto, en definitiva, es una... bueno, un deber casi de los que nos dedicamos un poco a la escritura y a la historia de recuperar pues, aquellas personas que durante años y años, por cuestiones oficiales, uh, estuvieron apartadas estuvieron uh, en un acto de en, en luis company bueno igual que en otros eh, quizás eh, eh, prohombres catalanes como puede ser francés macía eh, de alguna forma parece ser que confluyen todos esos eh, avatares de la historia todos esos eh, hilos que se van eh, tejiendo a lo largo de, de décadas de décadas anteriores a él de la historia y que de repente toman cuerpo en una situación y esa situación toma representación en, en un hombre como como éste como luis país que de repente está pues en, en el centro de toda de toda una una vorágine de acontecimientos Sí sí sí es un personaje que ya eh, describe perfectamente lo que es la etapa de la República y de la guerra porque es de los fundadores impulsores de esquerra en, eh, en marzo del 31 se convierte en diputado en presidente de la diputación, incluso fue ministro de la guerra, Fue el presidente que estuvo en prisión a partir de los hechos ya, ya, ya he comentados de octubre del 34. Fue un personaje importantísimo durante los primeros compases de la guerra en Cataluña uh, y después, ¿no? Y, por tanto, uh, su significación histórica con lo que son las izquierdas, la democracia, el catalanismo, pues evidentemente lo va convirtiendo en el punto de mirar ...de todo lo que sea el totaleditorismo, el fascismo... ...es un personaje absolutamente odiado... ...por todo lo que significó después o a partir de la, del 36... ...incluso antes, pues, la, pues el franquismo, el, el fascismo... ...de hecho, la, la mujer de, de, de compañía explica muy bien todo esto... ¿no? ...porque es un personaje, un presidente, como muchos otros... ...como el Aguirre, que tiene que huir de España... ...exiliado, detenido en el caso de, de Compañez por la policía alemana y entregado a la policía franquista y ejecutado oficialmente. Por tanto, de alguna manera con Compañez la detención en Francia, en la Francia ocupada por los alemanes y la y, y el momento que entra en España la humillación que, que sufre en Madrid y después la ejecución en Barcelona... Uh, da una idea para aquellos que a veces tienen problemas con la memoria histórica de lo que realmente fue el franquismo que fue una perversión del fascismo del totalitarismo en Europa y que, que, que bueno, incluso hoy en día pues hace falta después de tantos años aún de reivindicar personas como con, bueno, con estudios, con, con documentales en este caso pues, yo la he hecho con esta investigación histórica en el caso de, del presidente Luis lusas hay interpretaciones evidentemente la de los, la de los franquistas la de los golpistas pues es eh, una interpretación que parte de, de esa españa una grande y libre que es la españa fascista y que evidentemente jamás le va a, a perdonar ni a, ni a reconocer un, un ápice de, de democracia ni de ni de razón en su lucha por la por la libertad de cataluña pero también desde desde las propias izquierdas cuando se hace una visión sobre todo hacia ese octubre del 34 eh, Bueno, se achaca a Companys el haber el haber sido, a, bueno, a Companys a las fuerzas eh, vamos a decir independentistas que de alguna manera le apoyaban o estaban alrededor de él, haber sido el freno a la revolución eh, social que la CNT, por ejemplo, propugnaba y que y que en Cataluña y en Barcelona en concreto tenía tanta fuerza que ya se estaba gestando y poniéndose en marcha en Asturias, que hay de que hay de serio o de, o de real en eso. Pues mira, hoy en día aún la polémica está abierta, la polémica está abierta porque Uh, cuando se hablan de todo lo que ocurrió en octubre del 34 con esta, uh, desde el punto de vista pues, del totalitalismo español siempre se habló del golpe de estado de el golpe de estado del gobierno de Comp Companys desde ciertos sectores de la izquierda se habló como una persona que antepuso los intereses independentistas de Cataluña antes de, los, de la revolución como bien dices, Y desde el punto de vista del catalanismo independentista, pues aún en día hay críticas porque lo que se dice es que Compaix no hizo exactamente una proclamación de independencia del Estado de Cataluña, sino que era para decirlo así, un golpe de, de este Estado, sí, pero dentro de la República Española. Es decir, que no había un ansia independentista, sino que había un ansia de, es decir, como la República va a ser una deriva mmm, proclamada por fuerzas del derecha que no nos gusta y, y claro, aprovechamos la revolución para proclamar eh, la República Catalana dentro del Estado español o dentro del de grupo de pueblos españoles. Por tanto, hoy en día, incluso los historiadores y un poco la opinión pública, pues no se pone muy, muy, muy de acuerdo, de hecho, de qué fue aquel, los de octubre del 34. Si sí, fue más una revolución independentista, una revolución democrática por el giro aquí la derecha que tomaba la república, o que hizo exactamente Compañez. Lo que sí está muy claro es que uh, después ya de la guerra y a partir del 40 la detección de Compañez le atribuye ambas cuestiones, es decir, Compañez siempre será, uh, y así aparece en los informes de la policía de Falange, etc., el rojo separatista, es decir, Para decirlo así, se le achacan dos crímenes. ¿no? El, el hecho de ser a uh, una persona evidentemente de izquierdas y una persona signific significativamente comprometida con el catalanismo y con el independentismo. Bueno, pues eh, con esos parámetros eh, pasa lo del 34. Luis eh, Compáñez es encarcelado, eh, bueno, queda después de un tiempo puesto en libertad llega la, la, el golpe de estado del 36 toda la, la confrontación bélica y a partir de ahí comienza con la pérdida de por parte de, de vamos a decir de las fuerzas antifascistas con la pérdida de la guerra de la confrontación bélica en esos parámetros tiene que poner tierra por medio y pasar a francia ahí de alguna manera es donde tú empiezas eh, tu libro no Sí, sí, sí, Esa parte de... Eh, evidentemente ahí se explica un, un, un poco los antecedentes y quién es la persona... Bueno, ¿De quién estamos hablando? Cuando hablamos de, de, de Compañes, desde sus inicios como abogado incluso, su, sus incursiones en la prensa y evidentemente sus principios republicanos y la deriva que va haciendo hacia unos postulados cada vez más catalanistas, ¿no? Pero eh, evidentemente la investigación al, pues, se ha centrado básicamente a partir de agosto de un 40, que es cuando ah, bueno, a través de un trabajo ya de hacía tiempo de la Policía española en Francia, evidentemente con la colaboración de la policía alemana ah, se detiene a Comp, se entrega a las autoridades de Franco y luego eh, pues, empieza el, que va a ser unos días largos días de calvario, Primero, bueno, en Madrid, después en Barcelona, pero sí, nos centramos para explicar evidentemente cómo fue casi la, la, las últimas horas de, de, de, de Companche, evidentemente con alguna aportación histórica y para explicar exactamente por qué, por qué uh, no fueron fue con Companche sino con muchos otros explicaros que estaban evidentemente en, en Francia. Y explicamos que desde el mes de julio del 39, pues ya había un interés a través de, bueno, artículos del BOE, donde se especificaba claramente la orden de detención de, de, de compáins. Yo creo que para compáins, como he dicho antes, significaba para el franquismo un símbolo de todo aquello, por lo cual ellos habían derrotado, ¿no?, que era el republicanismo de izquierdas y el canalanismo separatista. Por tanto, hay una premeditación de Estado para buscar a Compagnes, hay una colaboración sin ningún tipo de ambigüedades entre la policía de España y la, de, y la, la policía alemana en Francia, y, y, y luego, como explicamos en el libro, pues una farsa jurídica para que no sumarísimo es a Compagnes que lo va a llevar a la muerte. Hay una diferencia evidente, por ejemplo, entre el tratamiento que el franquismo que, que esas fuerzas del franquismo deparan a Luis Companys con esa búsqueda eh, total para, para llevarle ante ante su justicia y el y el planteamiento que tienen por ejemplo con otro presidente que bueno, quizás pudiéramos catalogar tan separatista o tan o tan eh, rojo separatista como él, como podía ser el presidente del Lendakari Vasco Aguirre. Mhm. Sí, sí, sí, bueno, esto con como se nos va estoorial de y aunque lo he algo de Aguirre pero es verdad que bueno el interés de buscar a Compaes yo creo que también obedece a la situación que, que el franquismo toma con Cataluña que es uh, de doble dominación por una parte porque ha sido pues una reacción que durante los tres años de guerra hasta el último momento prácticamente hasta finales de enero del 39% en Barcelona, pues una, es una parte que lucha de una forma evidentemente absoluta contra el fascismo y por otra parte, yo creo que es un poco de saldar las cuentas de los hechos del 34. Es decir, ¿por qué no hubo más in interés en buscar y en perseguir a otros mandatarios republicanos y si se acompañan? Bueno, eso también fue la parte aún de aquellos misterios no que que que quizás algún día, ¿no?, eh uh, in, in, intentaremos entre todos de, de resolverlo, lo que sí está claro es que Companys uh, se convierte casi en el enemigo público, vamos a decirlo político número uno de la nueva España de Franco a partir del 39. Bueno, hay una hay una canción que nos habla un poco de ese de ese tiempo que que se vive en aquellos años 40, en esos primeros años 40, donde donde bueno, se desencadena la búsqueda de Luis Compeines con esa con esa eh, inquina por decir, pero también la búsqueda de tantos y de tantas personas eh, con una inquina parecida, aunque no tuvieran los mismos eh, cargos políticos ni la misma, ni la misma representatividad, una inquina que se mantiene en muchos aspectos también durante todo el franquismo y que vamos a oír ahora eh, de la mano de, de un grupo internacional de de Quilapayún, el grupo chileno que canta esta canción preciosa, que, que en su momento canta con, con María del Mar Bonet, esta catalana con una voz eh, absolutamente alucinante, y que se titula ¿Qué volen a qué está ahí? Eh, ¿Qué quiere esta gente que llama de madrugada? Eran madrugadas donde el sonido en la escalera, esos eh, pasos que avanzaban por la escalera o esos golpes en la puerta, para muchísimas personas eran el sinónimo de, de terror y de miedo. Vamos a oírla y luego continuamos contigo la entrevista. Com ho sentiu amb aquesta gent a mi no han posat la to de gallina ja fa moltes cançons? Estic molt contenta d'estar aquí amb tots ells. Em sento absolutament hermana vostra des de sempre. Bueno, y una vez eh, que hemos escuchado esta canción que evidentemente nos nos toca la fibra del alma y nos lleva quizás un poco eh, de una manera más más fuerte, más sensible hacia esa negra noche del franquismo, vamos a continuar contigo Jordi y la pregunta la pregunta va a ser eh ¿Cómo son esos momentos últimos momentos de Luis Compain? Es algo que tú también en el libro profundizas mucho, hasta el punto de saber incluso, de proponer incluso un nombre para la persona que se ocupa de darle ya el tiro de gracia. Son, sí, los últimos días de, de Compain se, uh, se comportan absolutamente con un sentido de Estado, no como presidente que ha sido incluso los interrogatorios que le hacen los días previos hablan siempre cuando se reacciona él como el, el ex presidente y el si, si, si, siempre dicen, no soy el presidente porque a mí me, me escogió el pueblo de cataluña y aún hoy sigo siendo presidente es decir se comporta con un sentido de estado con una dignidad eh, evidentemente altísima y en ningún momento pues hacen ningún intento ya no solo de arrepentirse de su comportamiento antes y durante ...la guerra y después, sino que, que muestra en todo momento el convencimiento... ...que hizo lo que crey, creía que era lo, lo más uh, prudente, coherente en momentos de, de guerra. Tenemos que tener en cuenta que lo que le achacan pra, prácticamente de una forma uh, continuada y objetiva... ...es entregar armas en los primeros compases de la guerra a las milicias de la FAI, etc., ...que bueno, Compaín se explica una y dos y tres y mil veces... ...que él intentó parar siempre que que, que que pudo... ...pues aquellos primeros días, evidentemente de olas revolucionarias, etcétera, ¿no? Pero bueno, ni las explicaciones se ve evidentemente comprobadas... ...comprobadas históricamente, si sirvieron para nada... ...porque evidentemente antes de empezar el sumarísimo... ...pues la suerte de compañía se estaba echada. Uh, se había escrito, se ha escrito, se ha estudiado bastante estos últimos días... ...yo tuve la oportunidad de hacer y de conocer al, a la persona al, al militar que fue el defensor de de compas Ramón de colubi en un viaje que hice a venezuela en septiembre del dos mil tres y bueno pues la persona que me explicó casi los detalles más íntimos ¿no? de conversaciones del comportamiento de bueno de prácticamente de las últimas horas del minuto a minuto pero a veces con historiadores de prestigio que tienen mucha más experiencia. Uh, ...yo les preguntaba... ...¿hay algo aún que no se sepa exactamente de la muerte de Companys... ...o de las últimas horas de Companys... ...y por ejemplo había una... ¿cómo era? ...¿quién era la persona que había pues esto, realizado los, los, bueno, los últimos momentos de Companys... ...el tiro de, de gracia... ...siempre se había hablado de una forma quizás un poco confusa... ...de un militar que era joven, que temblaba el pulso pero bueno, fue a través de una investigación que encontré la identidad de la persona que yo creo que que bueno que que no tenía nada que ver con el proceso de Compagnes, la persona que va por el testimonio de sus familiares, por lo que me han contado, no era una persona precisamente significada desde el punto de vista ideológico con el franquismo, pero le tocó a él seguramente seguramente a veces por la razón más absurda por mala suerte le tocó a él le tocó a él de Ida Montjuic aquella la madrugada del 15 de octubre del 40 y y así es la historia y evidentemente pues pues bueno de ejecuciones subieron muchísimas en aquella época pero la de Compines fue evidentemente silenciada por los medios oficiales por miedo a represalias a posibles Uh, esratotos de rebo revolucionarios especialmente en el extranjero y se ocultó y la persona que hizo eh, esto no que fue la ejecutora vamos a hacerlo así material de presión compliance pues bueno uh, confesó a su familia cuando llegó a casa aquella a, a aquel día del 15 de octubre de los 40 pues pues esto la historia y hasta hoy hasta hoy 75 años después 75 años después ...pues se ha mantenido en un ámbito de silencio familiar... ...hasta que bueno, mira, por aquellas razones... ...pues una de los familiares se puso en contacto conmigo... ...me explicó la historia... ...evidentemente uh, yo mantendré uh, siempre pues esto... Uh, ...a la total discreción de quién es esta persona... ...que me lo ha conjuntado, esto sí que es un algo que me han pedido... ...porque evidentemente pues quizás a uno... ...hoy en día pues esta persona... ...alguien, ¿no? Podría decir, mira, es el nieto de tal... ...pues, bueno, el nieto para mí es lo de menos... ...y que me, nos gustaba uh, completar la historia de Companys... ...y nos gustaba, y es una palabra extraña, ¿no? ...que hablamos de Companys, hablamos de Companys Gustav, porque creo que ante un hecho... ...tan importante como es eh, la muerte de un jefe de Estado... ...pues creo que no podía ser que 75 años después... ...aún habían estos oscuros en la investigación... ...prácticamente ahora... Con la confesión, hace 10 años, 11 años, del defensor, ahora encontrando la identidad de esta persona, pues casi, casi ya conocemos, hacemos un retrato de las últimas días y horas del presidente Companys en Barcelona. Eh, dices 75 años en, en torno a ese detalle concreto de la muerte de Companys, pero es más triste todavía quizás que eso, que 75 años después eh, con país siga de alguna manera sin rehabilitar es decir todas esas peticiones que se plantean para él como para tantas víctimas del franquismo para dejar eliminar eh, todo lo que tenga que ver con esos juicios que les fue a los que fueron sometidos de esa manera tan tan cruel y tan cruenta queden sin ningún tipo de validez jurídica y es algo que eh, desde cataluña se ha venido haciendo reiteradamente con este hombre también con otros pero quizás la figura de company lo, lo ejempl mucho más y seguimos encontrándonos, seguís encontrándoos con el con el muro de ese ADN eh, fascio franquista que desgraciadamente pulula todavía y traspasa tantas instituciones de nuestra de nuestra de nuestra sociedad o de esto que, que bueno, que vamos a convenir en llamarle democracia, ¿no? Pues es sí, es muy persiste que 40 años después de la muerte del dictador aún y los gobiernos ni de unos y de otros del PP del PSOE ...pues se hayan hecho absolutamente nada... ...para restablecer la memoria... ...la identidad de Companys... ...es al día de hoy... Uh, ...se mantiene vigente... ...la sentencia de muerte a Companys... ...es así de triste... ...porque no ha habido... ...ninguna autoridad... ...ni jurídica, ni política... ...pues que haya hecho el intento de anularlo... ...siempre, siempre, siempre... ...además... ...con la excusa de no hay que remover el pasado... ...etcétera, etcétera. pero curiosamente el pasado continúa uh, siendo uh, contrario a los de siempre y favorable a los otros de siempre, ¿no? Y, bueno, es una historia que para la familia Compáñez en concreto y de una manera más íntima y particular y yo creo que un poco, o, o en, o, como todo el conjunto de la población de Cataluña, hombre, que en 40 años no ha habido ni el más mínimo intentos, que ya no es que se haya intentado de restablecer la dignidad la memoria la dignidad está restablecidísima pero sí las memorias de compas de a través pues, a, aunque sea de un gesto simbólico ¿no? del congreso de los diputados del presidente del, de, de, del estado del jefe de, del estado perdón de alguna una mención a compas pues no no bueno me imagino que son aquellas cosas de que la dictadura muchas veces y después la transición pues se confunden a veces los, las palabras ¿no? de amnesia con amnistía y bueno, Compaeins aún sigue siendo para mucha gente, para para nosotros evidentemente es un símbolo y representa lo que representa en democracia, pero para otra gente me imagino que aún es un personaje que tri tristemente asusta, tristemente asusta y la prueba es uh, que ha habido intentos y que siempre y siempre ha habido la misma excusa. O sea, ¿no? De que el poder político no puede influir en el ámbito de las leyes, jurídico. Bueno, en Cataluña en los últimos días hemos visto, y ya, ya, ahora ya ya estoy pensando en otro que presidente, presidente, más que esto de que no se puede mezclar lo político y lo judicial, pues me parece que hoy en día ya es poco creíble, ¿no? Bueno, pues eh, de todas maneras eh, como tenemos que ir despidiéndonos nos lo ha puesto, nos lo has puesto, como suele decir coloquialmente, eh, a huevo es decir, eh, pensábamos terminar la entrevista eh, bueno, mirando hacia la figura de, de Companys pero trayendo esa mirada del pasado hacia la actualidad, sin hacer paralelismos gratuitos ni demasiado estrambóticos, si entendemos que la realidad de Cataluña hoy, donde hay una mayoría de, de, bueno, de, de del Parlamento catalán eh, y eso quiere decir una importante Eh, un importante sector de la población catalana eh, partidario de establecer eh, unos niveles de, de decisión en Cataluña incluso llegando al nivel de, de la separación del, del Estado español, de la independencia de Cataluña con toda la legitimidad del, del mundo, con toda la legitimidad democrática que dan las urnas, pues bueno, eh, como bien dices tú, vemos las los granos las pústulas que sacan en algunos y evidentemente eso quiere decir que lo mismo ayer que hoy hay dos memorias en lucha, y dos, dos proyectos en lucha, desgraciadamente, y entendemos que no, no demasiado eh, asequibles el uno con el otro, ¿no? No, no, no. Y, y, y lo más triste, triste, triste, triste, triste, triste, y bueno, en la línea de lo que estás contando, es que, por ejemplo, a veces, casualidades, o no, ¿no? Que, que, por ejemplo, en el momento político, en el proceso político que vive el país, Cataluña, ...pues, hombre, que el presidente de la Generalitat... ...bueno, ahora en funciones, el presidente más... Uh, ...se ha llamado a declarar como imputado... ...por sacar las urnas a la calle... Uh, ...el 15 de octubre, el día que precisamente... ...pues vamos a recordar la memoria de... ...de, de compañeros... ...pues una de dos... ...o realmente... Uh, ...es una imprudencia absoluta... ...de, bueno, no sé si del juez de quien sea pues na ignorancia absoluta para no saber no conocer que bueno el 15 de octubre es una fecha una triste fecha para los catalanes y por tanto vincular un pasado tenebroso con un presente uh, pues no sé qué el qué activo poner ¿no? Preocupante. Preocupante, ¿no? Llamando a declarar como imputado a un gobernante que lo que ha hecho lo que hizo hace un año Pues sacar unas urnas por mandato democrático de la población, hombre, pues sí que a veces da para pensar, ¿no? Y si además, pues este año, una vez más, vamos a llegar al 15 de octubre y no vamos a tener, de momento, 40 años después, ningún tipo de, bueno, de, de gesto del gobierno de España, del gobierno del Estado hacia las figuras de compañeros, si además le ponemos este agravante del tema de la imputación del presidente más, pues a veces esto, que forma parte de la historia, pero que nos vincula con el pasado con el presente, ayuda a entender cosas y ayuda a entender por qué cada vez más gente en Cataluña quiere uh, romper una relación que, bueno, por gestos, incluso como estos, uh, explican por qué hay cosas o relaciones que no funcionan. Bueno, pues como decía, se nos va haciendo ya un poco corto el, el tiempo y, y vamos a despedirnos, eh, vamos a decir, con un, con un saludo, con un fuerte abrazo por este tiempo que nos has dedicado y vamos a despedirnos con una canción que tú mismo elegiste para esta despedida de, de la entrevista contigo. Es una canción famosa, conocida, archiconocida, cantada en, en cientos, por no decir, de ocasiones y es la canción de Luis Llaca esa que dice de la estaca y esa que nos habla de que si todos empujamos por aquí por allí pues bueno, eh, al final acabará cayendo. Entendemos que eso que decías tú de, de llevar a la, a, ante los jueces a, a arthur Mas, precisamente en un, en un día concreto, en un día tan tan referencial, históricamente hablando, como el 15 de octubre, cuando dices no se tiene ningún gesto a Companys, nosotros eh, somos muy mal pensados y entendemos que precisamente el gesto hacia Companys es el llevar al presidente Mas a... A ese, a ese juicio, es decir marcar directamente que ellos ganaron la guerra, ellos llevaron al paredón a Luis Compaín, si ellos siguen marcando las pautas de, de lo que quieren que sea, queramos o no Eh, el Estado español desde esa perspectiva todavía demasiado nacional católica. Un abrazo para ti Jordi, como te decía, un agradecimiento y para todos los oyentes para llenarnos de ánimo y, y con cariño hacia esas personas de Cataluña que tanto están haciendo en estos momentos por por su libertad personal y colectiva, pues ahí va Luis Llach y la estaca. de la campanata dia al mentre el sol esperava i els carros veien passar si és que no veus les talques a on estem tots lligats si no podem desfer se'n van escorxar i quan la força se m'empat ella és més ampla i més gran ben cert sé que està podrida però és que si s'he constatat que cops la força m'oblida torna a medir Ja no diu res, malvent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indreç, i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, es tiro el coll per cantar. El darrer cant de sisè de rei que em va ensenyar si els tindrem tots allà tindrem i molt de temps no ho pot durar seguret Comentábamos ahora mismo con Jordi Finestrés esa, esa situación que se vivía allá en Cataluña en el año 1934, en aquellos días de primeros de octubre de ese año, cuando la Generalitat Catalana, encabezada por Luis Compáins, declaraba el Estado catalán. Pero no era este el único movimiento que sacudía los cimientos de, de esa vieja España Eh, vieja España en el sentido de, de, de, bueno, de valores antiguos, de valores carcas, por decir, de aquel año de 1934. A un montón de kilómetros, a las orillas del Cantábrico, también en aquel momento estallaba un movimiento que iba de frente contra la burguesía, ya fuera republicana o monárquica. ...ese movimiento era la Revolución de Asturias de 1934... ...aquella que fue conocida como la Comuna Asturiana... ...por la similitud que muchos analistas le encontrarían... ...tanto entonces como ahora con la Comuna de París de 1871... Esta, esta experiencia que se da en, el, en la región asturiana tiene que ver con una, unos previos, es decir, en, en ese sitio, eh, como todos sabemos, había una fuerte implantación obrera, industrial y también minera, con una fortaleza organizativa de los sindicatos, de los grupos de izquierdas, fundamentalmente, Partido Socialista, Partido Comunista, pero eh, también la CNT, el, el movimiento anarquista. Pues bien, al igual que, di mejor dicho, diferentemente a otros puntos del Estado, donde no eh, todos estos grupos no habían llegado a consensuar una estrategia común... En Asturias eh, formaron lo que se llamó la, las Alianzas Obreras, de las que todos tomaron parte. En aquel momento de octubre, eh, cuando los ministros de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, iban a entrar a formar parte del Gobierno republicano con un objetivo claro, que era revertir la potencialidad de cambio las las cuestiones que se estaban planteando en el terreno progresista en torno por ejemplo a la, a la reforma agraria en torno a la educación en torno al, al voto femenino es decir aún un, a una serie de cuestiones que rompían con esa españa anquilosada eh, bueno de, de los clericales de los de los terratenientes de los militarotes pues eh, bueno los grupos de izquierda los, los que formaban parte de la alianza obrera decidieron lanzar una huelga que en asturias tomó un carácter insurreccional esta huelga eh, bueno fue duramente reprimida por el gobierno de Alejandro le Rose que era el que el que lideraba entonces la, el, el, la vamos a decir el gobierno republicano que mandó intervenir a las tropas coloniales de Marruecos, entre las cuales se encontraban mandando generales que después, dos años después, serían los artífices del golpe de Estado contra la República y de la dictadura subsiguiente. Bueno, hablamos, de por ejemplo, del general Franco, hablamos del general Ochoa, hablamos también de Millán Astrain y de una serie de de bueno de mandos intermedios o menores, no tan famosos como ellos, pero bregados y forjados en lo colonial primero y luego en la represión occidental. ...contra la población de la península, en este caso contra la, los insurrectos eh, asturianos. Bueno, estos comités, estos insurrectos formaron comités revolucionarios eh, prácticamente en cada localidad de Asturias. En esos primeros días de octubre organizaron eh, desde la producción a la, a la defensa de, la, de la, del terreno... ...y a la defensa de las de las eh, poblaciones y también la vigilancia revolucionaria... Eh, pusieron en marcha toda una experiencia de, de autodefensa y también de, de creación de una nueva sociedad en esos 15 días eh, que duró la experiencia, y a partir de ahí, pues bueno, ya cuando se vieron que solamente ellos, eh, vamos a decir, resistían ya eh, con esa propuesta en todo a nivel de todo el Estado español, a pesar de que también hubo eh, conatos en Euskal Herria, Arrasate, por ejemplo, e Ibar, otros lugares, o mismamente en Barcelona también, eh, aunque fracasarían... Eh, prontamente o en Madrid o en otras partes, pues bueno, eh, toda la represión de, de los militares que venían de, de África, toda la represión de la burguesía republicana, se volcaría contra la insurrección asturiana, generándole pues alrededor de 3.000 muertos y, y alrededor de 30.000 eh, presos políticos. Eh, bueno, eh, de, esa, de esa época, de esos momentos, eh, que también generaron toda una épica a nivel eh, a nivel popular eh, con, con creación, bueno, pues de, de, de poemas, con creación de coplas, con creación también de canciones, hemos rescatado una que se llama Abanera Roja que bueno, eh, es un ejemplo claro de la pasión con la que lucharon estos insurrectos asturianos y también de la creatividad que latía en el en el corazón en el corazón del pueblo desde aquí, bueno, ponemos esta bandera recordando aquel octubre ...y también trayendo a la memoria... ...bueno, la esperanza de, de nuevos octubres... ...esta vez, si puede ser, victoriosos. Cuando en octubre por toda España... de revolución, la Roja Asturias surgió en la calle con energía y gran valor. UHP, signo de más, en la revuelta sirvió al obrero para saludar. El no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir, quise morir. Después de días de gran batalla y haber vencido en la región, Las justicias llegan de Cataluña con la gran prueba de su traición. Los catalanes su cobardía nos demostraron con su actuación. Aquellas gentes que tanto hablaban y amenazaban a la nación. UAHP, signo de más, que la revuelta sirvió al obrero a saludar. Si fracasó, no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja y se morir y se morir. Luego los moros con carta blanca nos invadieron nuestra región. Muertes de huellos, robos y atracos sembrando entraron con gran terror. UHP Signo de más Que la revuelta sirvió al obrero Pa' saludar Si fracasó No fue por mí Pues en la lucha con sangre roja Quise morir, se morir parejas de nuestra cárcel gritamos todos con emoción vivan los hombres nobles y honrados y viva siempre la insurrección pero en la cárcel del modelo de los en claros de mi prisión, hay este espanto de camaradas que están prestando declaración. UHP, signo de más, que la revuelta sirvió al lo mero pa' saludar fracasó no fue por mí pues en la lucha con sangre roja y se morir y se morir un llamamiento a toda españa los asturianos deben hacer para la lucha contra el fascismo, y destruirlo como a un vil ser. Salud y suerte a los compañeros, vengar tendremos todo este horror. El socialismo es nuestra bandera, viva los soviets, viva la unión hp signo de más que en la revuelta sirvió al obrero pasar si fracasó no fue por mí pues en la lucha cosa no de roja y se morir que se more era, era una canción entrañable que nos hablaba de aquellos sucesos de aquel mes de octubre donde octubre tenía el, el nombre asturiano y el nombre catalán. Bueno, pues eh, recordando aquellos eh, heroicos movimientos tanto en un lado como en el otro, desde aquí vamos a despedir este programa con un fuerte saludo y nuestra solidaridad con ese pueblo catalán, con esos miles y miles de catalanas y catalanes que están diciendo en estos momentos al Estado español que ya no quieren seguir con esa tradición nacional católica, con esa tradición rojigualdista, con esa tradición de la España una, grande y libre. Nosotros, desde luego, desde aquí, apoyarles, saludarles en ese intento. Sabed que somos uno con vosotros y con ese saludo, con ese abrazo, eh, bueno queremos poner... Algo que lo resuma y nos parece que lo hace muy bien un audio que hemos rescatado de aquel maravilloso actor eh, en todos los sentidos, por lo que decía, por lo que interpretaba y por lo que pensaba Pepe Rubianes. Desde aquí, desde la memoria, para todos vosotros, sobre todo para los catalanes. ¿Vosté creo que la Unidad de España está en perill? ¿Qué me dirías tú? A mí la Unidad de España me suda la polla por delante parece. Y que se metan a España ya en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgándolos tan para nadie. Que vayan vayan a cagar a la puta playa no, con, quedat clar, quedat con pa... la puta España, que llevo desde que nací con la puta España, vayan a la mierda ya con el país. Eh? Y dejen de tocar los cojones, siga por favor. Molt bé, Jervás, Jervás. Galdutako hainbat maitasun Galtzalle direnen ilusioa Iez egin aginduak Hainbeste gerratan erori. Memoriam gelditut d'agore d'eric Bizitzaren amets historia Los viejos amores que no estan La ilusió de los que perdieron Todas las promesas que se van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 la memoria pinta hasta sangrar a los pueblos que que la aplastan y que no la libre como el viento. La bala si Mendes en Brasil 150.000 guatemaltecos mineros que enfrentan al fusil represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan.